Radio Alama en Internet y las noticias de alama.com Radio Alama en Internet, una radio para compartir. Saludos, somos Rodrigo. Y Elena. Ahora en Radio Alama en Internet, nuestra revista de prensa se fija en una entrevista, una que ha salido en el diario Granada Hoy y nos ha parecido, bueno, Muy interesante. Muy interesante, sí. Es una conversación con un paisano nuestro, el profesor de historia Salvador Raya Retamero. Ajá. Ha publicado una biografía crítica sobre Federico García Lorca. Monumental, ¿eh? Casi una década de trabajo. García Lorca, Misterio, Mito y Realidad. Ese es el título. Dos volúmenes, casi dos mil páginas. Madre mía. Y lo que sostiene Raya es que, bueno, que a pesar de todo lo que se ha escrito, todavía queda mucho por saber, muchas cosas por aclarar sobre el poeta. Pues vamos a comentar algunos puntos clave, ¿no? De lo que cuenta en esa entrevista. Venga. Para empezar, lo de la extensión. Dos mil páginas, ¿eh? ¿Cómo lo justifica? Pues dice que para meterse en temas que históricamente han sido opacos o que están muy mezclados con la leyenda, hay que ir al detalle, al detalle minucioso. Claro. Separar lo que es historia real de lo que es, pues eso, mito, leyenda. Sobre todo con una figura tan, tan simbólica como Lorca. Hay que escarbar mucho. Entiendo. Luego, el título habla de misterio. ¿A qué misterio se refiere? Suena intrigante. Pues plantea preguntas que, la verdad, chocan un poco con la idea que tenemos. A ver, por ejemplo, ¿cómo un estudiante que, según parece, tenía ciertas carencias académicas, incluso de ortografía, sí. llega a ser un gigante de la literatura universal? Es una pregunta potente. ¿eh? Desde luego. Y menciona otras cosas más raras, si quieres. Una posible bilocación en 1929. O sea, estar en dos sitios a la vez. Vaya. O cómo trata temas tan duros como el infanticidio en su obra. Son, bueno, aspectos que te hacen mirar dos veces. Ya. Del misterio al mito. Enumera varios que quiere desmontar, ¿no? Exacto. Habla de esa imagen de Lorca como un triunfador constante, o su supuesto anticatolicismo radical, o un izquierdismo extremo. Que son ideas muy extendidas. Muy extendidas. Y también cuestiona mitos familiares o visiones un poco idealizadas sobre Andalucía, Granada, lo gitano, lo judío. Incluso la idea de que la sociedad de su época fuera excepcionalmente intolerante. Quiere matizar mucho todo eso. Y frente a todo esto, que aquí es donde la cosa eh, eh, se pone más cruda, ¿verdad? Efectivamente. Aquí saca a la luz una visión menos, menos amable, digamos. Se apoyan documentos en testimonios que a veces son incómodos. Por ejemplo. Pues menciona papeles importantes que se perdieron, o la actitud de los padres de Lorca sobre dónde estaba el cuerpo, o afirma que Fernando de los Ríos sabía perfectamente dónde estaba enterrado. Uf. Y cita calificativos de gente de la época que la verdad contrastan mucho con la imagen que tenemos. ¿Cómo cuáles? Danos algún ejemplo de esos calificativos. Pues mira, Francisco Ayala, por ejemplo, lo llamó doctor en ciencia infusa. Que suena, bueno, puede tener su ironía, ¿no? Como si supiera las cosas sin estudiarlas. Ya. Yeah. Neruda lo llamó vedete. Un amigo suyo, Cerón, dijo que era campesino, no demasiado culto. Caramba. E incluso recoge comentarios de su madre. Cosas como idiota, tonto o esa calificación oficial de inútil total que le libró de hacer la Mili. Son palabras fuertes, ¿eh? Y creo que no se queda ahí. No, no se corta. Incluye las acusaciones que le hicieron Dalí Buñuel. Eso es muy fuerte. Mucho. Pero Raya insiste en que una biografía crítica tiene que poner toda la información documentada sobre la mesa. Toda. Aunque sea desagradable. Para tener una visión completa, no un santo laico. Entiendo el punto, aunque sea duro. Pero, curiosamente, después de todo esto, parece que Ryan no lo ve como alguien especialmente complicado en su vida personal. Es curioso, sí. Dice que no, que si lees las cartas a sus padres, por ejemplo, encuentras a un hijo bastante normal, una relación familiar, pues más convencional de lo que se piensa a veces. ¡Qué contraste! Y habla de sus influencias, claro. Cita a Borges, esa frase de «magnífico imitador y andaluz de oficio». Sí, sí. Menciona a Pidal, La Falla, a Gabriel y Galán, Benavente... Y un detalle curioso. Dice que la idea de La Barraca, el grupo de teatro universitario... Sí, famosísimo. Pues que igual venía de Arturo Soria. Son conexiones que normalmente no se hacen. Desde luego. Pero si hay algo que va a levantar ampollas, yo creo que es lo que dice de la censura franquista. Uf, sí. Ahí Raya es tajante. <risa> Dice, literalmente, que es mentira que Lorca estuviera muy censurado durante el franquismo. Eso sí que choca. Va contra toda la idea generalizada que tenemos. ¿Y en qué se basa? ¿Da pruebas? Aporta datos. Datos concretos que, según él, lo demuestran. Por ejemplo, que Lorca estaba en el currículo de primaria en los años 60. ¿En serio? Sí. O que Marisol cantó poemas suyos en televisión española en 1969. O que se estrenaron obras suyas en Madrid en 1962. Y afirma que si buscas en los archivos de censura de la Biblioteca Nacional, no encuentras obras suyas prohibidas como tal. Muy sorprendente, la verdad. Muy provocador. Y explica por qué cree él que se ha extendido tanto la idea contraria. Sí. Cuenta un poco el origen de su investigación. Dice que empezó en 2015 por un comentario que oyó en TVE sobre un informe policial de 1965. Ajá. Según Raya, ese informe se interpretó mal. Se dijo que probaba que lo mataron por masón y homosexual, pero él dice que el documento original no sostiene eso exactamente, y cree que a partir de ahí, de esa mala interpretación, se fue construyendo parte de esa narrativa de persecución extrema y censura total. Entiendo. Es una tesis fuerte. Y, para ir terminando, destaca mucho la influencia de una persona en concreto, ¿no? Sí, Fernando de los Ríos. Raya es muy claro. Dice que sin De los Ríos, Lorca no habría sido Lorca. ¿Tanto así? Sí. Le puso al frente de la barraca, por ejemplo, sin que Lorca tuviera un currículum, digamos, formal para eso. Y Raya se pregunta qué vio ese catedrático ya consagrado, cuarentón, en aquel chico joven que todavía no había, bueno, no había explotado del todo. Una buena pregunta. En fin, que lo que nos presenta Salvador Raya... Es una visión, bueno, que busca ser crítica, desmitificadora. Totalmente. Rescatando cosas documentadas, pero que a menudo son incómodas o se han ignorado para cuestionar el mito construido. Exacto. Es un intento de separar al Lorca histórico, con sus luces y sus sombras documentadas, del ícono cultural que hemos construido después. Una visión que, vamos, seguro que va a dar mucho que hablar. Sin duda. Un trabajo importante de nuestro paisano, de Alama, que invita a reflexionar a separar al personaje del mito. Una aportación valiente. Nos despedimos por ahora. Hasta la próxima noticia que ya estamos preparando. Ha sido una producción de Radio Alama en Internet. Radio Alama en Internet y alama.com. Información para compartir.